Buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre Como siempre en el aire aquí, eh, desde los estudios de Rodolfo Walsh Hoy con un grupo de chicos de diferentes cursos Ahora nos van a contar cómo están organizados Vamos a hablar de algunos temas que nos interesan Y que me parece que vale la pena por ahí Que cada uno de nosotros cada tanto reflexione, parar la pelota, escuchar un poco Y también, si podemos, sí, divulgar aquellos temas que por ahí nos hacen... Eh, poner en situación de ciudadanía digo yo, que es esto de estar eh, pensando en los derechos del otro, en los propios y en, también eh, en esto de ser en la acción ¿no? Eh, hoy estamos con los chicos, ¿de qué escuela? a ver quién se presenta, nombre y apellido y de qué escuela son eh, Lucas Pellejero, somos de la Homero Manchi, de, de Pompeya ¿sí? Eh, a ver chicos eh, cuéntame, ¿de qué cursos son cada uno? y nombre y apellido Eh, Mila de los Tacones, de quinto El, el Sabuero, de el segunda o sexta Segundo sexta, bien Franco Alaniz, de primera o quinta Un compañero más acá Franco Sela de tercera o quinta Bien, son todos diferentes cursos Se presentaron todos, ¿no? Sí. ¿Con qué profesores vienen ¿A quién los presenta? Nombre y apellido de los profes Martín de la Martín a Ana la Anaruma, difícil. Bien, ¿Y la profe Daniela Deutsch. Bien. Con ellos trabajaron eh trabajan actualmente, eh, sí. o sea, para Martín lo tenía el año pasado. El el, el. clase de lengua. Yo también el primero los primeros las primeras semanas en él también. Eh, con ellos tenemos antes teníamos los martes pero se cambió de día y tenemos los jueves. Ah, mirá. ¿Y cuál es la materia con la que están trabajando o el taller? ¿Cómo es? cómo están organizados? Eh, es el taller de radio uh -huh. que tenemos tres días. Eh, tenemos el miércoles, que son con otros profesores. Eh, el jueves con ellos, con Martín y Daniela. Y viernes con otros también, otros profesores. ¿Y hacen todos el mismo trabajo? ¿Van siguiendo el trabajo en la semana? ¿Se van repartiendo tienen tres actividades distintas? ¿cómo es? No, no, sí, eh, lo mismo sería, depende del tema en lo que vamos a hablar, si tenemos ponerle, ahora que vinimos acá, preparamos el programa y, y lo que surja también y Les pregunto a todos, ¿eh? Eh, ¿cómo es que se arma el grupo así mezclado? ¿Cómo es que, que lo organizan para que puedan ser de diferentes cursos? se van acercando a la radio y que se quiera anotar, se anota y va ah, es libre no es obligatorio exacto eso no es, es un espacio abierto y, y libre para los alumnos que quieran venir claro y también eh, pueden entrar invitados o que vengan otros que no sean del colegio bien y les pregunto a ustedes por qué eligieron venir acá al programa ¿Cómo fue que dijeron radio? ¿Cómo fue que se acercaron al taller? ¿Y cómo fue que llegaron hasta acá? Eh, estábamos en recreo y... ...como boludeando, eh... ...y firmamos a radio y... Nos gustó, no? estaban... ...pasaban temas... ...pasaban temas, te, te del... podés acercar y... Bien, ustedes llegaron al micro... A, ...al taller de radio, al micro iba a decir... <risa> Ustedes llegaron al taller de radio entonces porque tenían ganas de hacer un taller de radio, nada más. Claro, porque estaba bueno y te podías expresar lo que lo que vos quieras. ¿Es una escuela con orientación en comunicación y demás? No. Eh... ¿Qué, ¿Es un machillerato, un comercial? Sí. Bien, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, chicos? Cuénteme. De la violencia institucional. Bien, violencia institucional. ¿Alguien tiene que explicarle a la audiencia a qué llamamos nosotros violencia institucional o qué se entiende por violencia institucional? ¿Quién puede dar, ayudarnos un poco a reconstruir ese dato? El maltrato a... maltrato de las fuerzas hacia los ciudadanos. Bien, ¿de qué fuerzas juegas? Fuerzas policiales. Fuerza el policía. Estado. A ver, el maltrato en todas las formas donde esté el Estado. Si no te quieren atender en el banco, si no te quieren tomar una denuncia policial pero también la fiscalía, a veces los jueces, en algunos casos pueden ser incluso, eh, no sé, problemas económicos, cuando uno necesita, no sé, alguien que le haga un trámite y pon la FIP y que no claro, te atiendan sí. o que te dejen afuera. Hay un montón de situaciones de maltrato donde el Estado debiera estar presente y ser el garante de tus derechos y donde en vez de garantizar tus derechos, a veces lo que hace es ponerte en situación de riesgo. También los Se abusan de su poder y van por la calle patrullando y, por ejemplo, agarran a uno que esté... Eh, vestido deportivo y lo agarran, lo le piden documento y lo lo maltratan, no, no tendría que ser. Bueno, a ver, y aparte de hablar sobre la violencia, digamos, vamos a explicar un poco esto. ¿Qué entienden por maltrato, por violencia y por agresión que no son exactamente las mismas cosas? Fueron trabajando estos temas, cómo cómo lo fueron trabajando, cómo cómo surgió el tema. En realidad eh, surgió como una necesidad Primero como de expresar situaciones eh, Cosas que habían pasado ¿sí? El chico bueno que hoy no vino este Tenía como mucha necesidad de contar Porque estaba indignado Y, y la indignación creo que era un común denominador común eh, de, de, de contar Y en función de eso armamos los testimonios Y en realidad nosotros eh, Mucho en el programa de radio Lo que hacemos es como debatir en vivo uh -huh. eh, Sobre distintos temas A veces son, qué sé yo, no sé temas de, de, de cualquier tipo, este pero en este caso pensamos que, bueno, podíamos como debatir un poco acá en función de los testimonios que grabamos y pensar qué pasó en cada caso y hacerlo en vivo, bueno. en realidad un poco venía por ese lado. Está bien, bueno, ¿les parece que escuchamos el primero de los testimonios, la primera grabación y después lo comentamos? Sí. Vale. Bueno, bueno eh, eh, nombre de ahí barrio, de Ibario, por favor. Lucas <risa> Rodríguez, Lugano. de Lubano. De Lubano. Eh, eh, la pregunta es, ¿alguna vez sufriste de violencia institucional? ¿Estuprisa? ¿Estuprisa? ¿Estuprisa? ¿Sí. Sí. Eh, sí. fuiste sí. ¿Te pasó sí. a vos? ¿O a algún familiar oh, oh. o amigo vecino cercano? A mí. ¿Cómo pasó? En el tren. ¿En el tren? ¿Cómo pasó entonces? ¿Qué te hizo? En el furgón. ¿pero, ¿Pero qué te, te hizo, hizo la policía? Me, me, pegaron. me ¿Te pegaron. ¿Te me pegaron? ¿No te revisaron? ¿No te me pidieron documentos? revisaron. Me, eh, me preguntaron dónde iba. ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde, ¿Cómo? ¿Qué fuerza fue, fue la que te terminó en eh, el tren? ¿Qué fuerza fue? ¿Fue federal? ¿La federal? ¿La federal? ¿La ¿Qué más pasó? pasó? ¿De, ¿De algún amigo, familiar, a alguien también le pasó o solo a vos te pasó? Si sí. conocés otro caso, A mi hermano. ¿Y cómo le pasó? Venía dando el moto y le pegaron. De parovera ni le pegaron. Le no le pidieron documento nada. No, no, no. Nada. ¿Qué fuerza fue la que la le...? La gendarmería. La gendarmería. Eh, ¿Tenía algo? ¿Estaba rondando la gendarmería? ¿Estaba eh, patrullando la zona? ¿O lo hizo porque vio a alguien arriba de la moto? La y mi hermano le dijeron que se la casa porque el otro día era agotación. Y mi hermano cuando estaba yendo a mi casa, eh, lo paran en el parque y cuando... Le tiran el coche encima y mi hermano que frenar le pegaron. O sea que no podía estar en la calle, no podía hacer nada porque al otro día era votación. El año pasado fue, durante las elecciones. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, ahí escuchamos una grabación donde algunos ustedes hacen una entrevista a un compañero. ¿Quién fue el que hizo la entrevista? Yo. Bien. Él estaba indignado, me decían por ahí la compañera, y hay una de las cosas, es, digo, también a ustedes de alguna manera los afecta y empiezan como a ponerse a pensar en este tema. ¿Les había pasado a ustedes ya alguna vez eh, enfrentarse a este tema de así, o del acoso o el maltrato en forma de, de representantes del Estado? Eh, no. Eh, hay algunos que si no le pasó a alguna de las preguntas era si la había pasado algún familiar uh -huh. amigo, vecino y a ver lo, lo primero que les pregunto a ustedes es ¿qué les parece que podemos hacer nosotros frente a esta situación? o ¿cómo, cómo, cómo nos tenemos que parar frente a esta, a esta situación? Eh, hay posibilidad de hacer denuncias para que bajen los recursos de, de violencia bueno pues, es igual eso mucho no se escucha porque las las denuncias se hace en las comisarías y bueno mucho no te escucha y se hacen medio los boludos Y porque saben que ellos tienen ellos lo hacen así, al azar, eh, en la calle y, y bueno, cuando te pasa, pues puedes hacer la denuncia en una fiscalía ¿eh? Y está bueno eso, saber que si a vos en la comisaría no te toman una denuncia Podés ir a una fiscalía y hay que averiguar, digamos, en todo caso Dónde queda la, la, la fiscalía más cercana Pero uno tiene la posibilidad en algún momento de... Sortear esa barrera también Porque si no lo que le pasa es Nos quedamos con la espina Bueno, si sí pasa esto, pero no podemos hacer nada Y en realidad sí se pueden hacer cosas ¿Y los familiares de ustedes saben que les pasó esto? Sí ¿Y qué te dijeron? A mí nada Porque yo venía al colegio cuando me pararon a mí, Pero a mi hermano no sé, yo no escuché Mirá O sea, no, no, no lo hablaron después, digamos Como para ver qué podían hacer O si había la posibilidad de... Hacer alguna acción legal o algo por el estilo No, no, no, no. Hay alguna de las primeras cosas, me parece Porque si no, eh, también es Como dejar que la cosa pase y que no, no Nadie haga nada Porque a veces uno no es víctima, pero uno ve Digamos esto cuando uno claro, ve, Se queda callado y no hace nada Decirle a la persona que dice, che, si necesitas algo, suces algo de testigo Por ejemplo, también aporta ¿eh? uno no hacen eso por miedo. Por, por miedo por miedo a que La policía a veces también con Entra si a tu casa la denuncia, con la sale, con sale el pretexto todo. de allanamiento Que a mi hermana eh, mayor también le pasó eh, Que lo habían parado a, a mi cuñado Y después eh, como mi cuñado no se queda callado Y iba a hacer la denuncia todos los días iba Y le entraron a la casa, la allanaron, le revolvieron todo y se fueron Para que se quede callado ¿Y tienen la idea de quién fue el que había ordenado ese allanamiento no? No que ahí está la cuestión también, digamos Un allanamiento necesita la orden de un juez no, no, no, no. Pues, Digamos sí. No tan prueba, sencillo conseguir una orden de un juez Pero bueno, también es, es una realidad Dele Que las prácticas De la policía de las fuerzas armadas eh, no, no se quedan esperando La orden de un juez Justo después tenemos algunos de los casos Que, que cuenta un poco de esto no Bueno, vamos a escuchar uno de los que sigue A ver si, que podemos comentar y comprobar la reacción del sistema nervioso le provoca una terrible agonía bueno, eh, por favor, nombre, edad y barrio me llamo Enzo, tengo 14 años, eh, vivo en Soldati me dicen Soldati ¿alguna vez sufriste de violencia, de violencia institucional? institucional? no, yo no, a a tu a hermano, hermano. Eh, ¿dónde pasó? ¿dónde pasó? pasó. A dos cuadras de mi casa ¿A dos cuadras de tu casa? Eh, ¿Qué fuerza fue la que intervino a tu hermano? y sí, La gendarmería la gendarmería ¿Estaba patrullando la gendarmería por la zona sí, o sí, lo sí, estaba sí. siguiendo de antes? No, estaba patrullando por la zona ¿Y cómo, ¿Cómo pasó? Pasó, pasó, pasó? Y él justo se bajó del colectivo y, y, y sí, venía para, caminando para mi casa y lo pararon ¿Lo pararon? Sí ¿Le pidieron el documento, lo revisaron o solo le pidieron el documento? Le pidieron el documento y creo que le revisaron también ¿Lo revisaron? Sí. nada más, así pasó. Y después lo dejaron eh, venir para mi casa y la agarraron abajo de mi casa y lo cagaron a la Lo soltaron y después, después lo siguieron hasta tu casa y en la puerta, puerta, puerta o abajo de tu casa, abajo de mi casa. Abajo de tu casa lo agarraron y lo, lo ¿Lo patotearon entre los policías? Sí, sí, sí. ¿Y na, oh, eh, no pasó otra vez eso o fue la primera y única vez que pasó? Primera y única vez. Primera y única vez. Eh, ¿No conoces otro caso de otro de tu familia o un amigo o otro vecino? No, no, no, no. ¿Ninguno no. más? ¿Ninguno más? ¿Nada más? No, no. ¿Por ahora? corte Seguinos por Facebook como Programa Rec. Si lo he entrevistado A ver eh, Una de las primeras cosas que, que pasa Es que no nos resulta ajeno Digamos No es que ustedes Les contaron lo que pasó Sino que lo vivieron sí ¿Si? ¿Sí? ¿Qué te pasa personalmente Frente a este tema? ¿Qué sentís? Mm, bronca brul. La primera bronca Si sí. ¿Y ahora Después de que lo empezaste a trabajar Lo estuvieron hablando Y qué sé yo? Mm, claro, se yo? Claro En el pasado ¿no? no tengo mucha bronca Como antes mira Igual estaría bueno también empezar a, a ver de qué manera uno puede empezar a enterarse dónde hacer las denuncias, cómo hacerlas, cómo empezar a buscar la forma de dejar de ser víctima de esa situación, digamos. Porque es cierto esto, si sigue pasando y ninguno acciona, va a seguir pasando. Sí, sí. Y no estamos en un momento histórico donde esto tiende a bajar así naturalmente, digamos. Vamos a tener que hacer algo... Me parece que una de las cosas es organizarse, ¿sí? Sí. Eh, por ahí me habían dicho antes que tenían ganas de que vos hagas unas preguntas a un compañero Que también había pasado por algo, ¿no? Sí, acá Lucas va a ser va a entrevistar acá al Pipi Alex ¿Querés hacer las preguntas ahora? Bueno, eh, nombre de Adi Barrio Alex Joel Gómez, tengo 16 años y vivo en Vicio Solati ¿Alguna vez sufriste violencia institucional? Sí, de la Gendarmería De la Gendarmería ¿Y dónde fue? Eh, me sacaron de adentro de mi casa. ¿En tu casa? ¿Cuándo sí. fue eso? ¿A qué hora más o menos? Fue a las 9, de la noche. ¿9, de la noche? Sí. Eh, ¿De qué te acusaban? ¿O entraron a tu casa? No, y... primero había, yo escuché un, yo estaba en la pieza, de estaba con el celular y de, y de repente escuché un pum. Y yo pensé que era la señora, la vecina de al lado, que se había escapado a los puertes, que... ...que era común... ...y después se escucha más... ...pum, pum... ...y después de ahí me voy al comedor... ...y estaba mi mamá y yo... ...y siguen pateando... ...y si pateando la puerta... ...siguen pateando la puerta... ...y dice... ...abran, gendarmería, abran... ...y mi mamá sabía, no, con mi mamá no sabíamos qué ...porque tenían... ...miedo porque están golpeando... ...la gendarmería de nuestra casa... ...y al ratito abrimos... ...yo abrí la puerta... ...y entraron... ...tres, tres o cuatro... ...preguntando... ...y arriba la mano decía preguntando por, por, por otra persona. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Y yo decía, "¿Qué otro? ¿Quién está, ¿quién está en tu casa?" Y decía, "Yo y mi mamá nomás. ¿Quién está en tu casa? Mi mamá y yo nomás." A votomos allá. Y me agarraron del brazo, me llevaron hasta el final de una del pasillo. Me decían, "¿Quién está en tu casa? Mi mamá y yo nomás. ¿Quién está en tu casa? Mi mamá y yo." Nada, a votomos Y ahí empezaba a venir un mo montón de gente, un montón, un montón, montón, hasta que me bajaron, me tenían, y me seguían bajando y, me, y me, mientras me entremeaban preguntando, me pegaban, me pegaban, me pegaban y ahí me, me, me llevaba hasta hasta estaba caminando mientras iba caminando todo entre todos los gendarmes me pegaba mientras caminaba y casi llegando al final de una escalera de ahí de unas tiras me uno me tenía el, el cuello en el brazo sería eh, mirando para abajo digo soltame, yo no hice nada, soltame y un, y un gendarme que estaba delante me dio un codazo en, en la nariz me diciendo Calla, callate me dio un codazo y ahí empezó a, a, a salirme sangre en la nariz hasta me llevaron una garita de ahí que queda ahí cerca pero me llevaron adentro, si no afuera me esposaron me tuvieron adentro me tomaron los datos y le preguntaron dónde estaba y le decía, yo recién vengo del club Entonces, ¿sí en el club y me tenían un rato ahí me tomaron los datos y me tuvieron sí, me tuvieron un rato, me tomaron los datos me decía me siguen preguntando las cosas, la, la edad todas esas cosas mientras tanto, ¿qué pasó con tu mamá? mi mamá siempre, cuando estaba saliendo del pasillo Ahí me decía, me, ten, me estaba atrás mío Y mi mamá también corté, creo, que también le habían pegado Y tenía el dedo lastimado Pero no se fue al hospital Y, y, y mi mamá no se quería ir Porque para porque los gendarmes estaban adentro Y para no saber qué hacer ¿Qué? Y, me, y me llevaron ahí donde estaba la garita ¿Cómo hicieron? te sentiste en ese momento? Asustado por, por, lo, por lo que me iban a hacer ¿Tenían orden judicial? No no tenía nada ¿cómo sigue caso? hoy ese tema? hoy hoy eh, eh, el caso está cerrado pero me llevaron detenido tuve un día en Chosti y al otro día a la noche me llevaron al, al Instituto San Martín tuve ahí seis días y un lunes lunes 4 de junio eh, fui a una rueda una rueda de reconocimiento no me reconocieron y también el día que estaba ahí en el Cosa de los Gendarme, me habían tomado muestra de, de pólvora si tenía y no, dio negativo porque yo, porque ya no era okay. me hicieron tomando los datos de todas las cosas me ¿Cuán, se... cuánto tiempo estuviste eh, una semana un día en el chating y al otro día a la noche me llevaron a, al instituto san martín con otros ¿La, la denuncia cuál era o cuál era la me, habían, me querían hacer en, en, en, en sí. el, el, el hecho había pasado en roca después me llevaron para ahí Y me estuvieron retadí tomando los datos también de nuevo. y Ahí me me hicieron el costo de las pólvoras. Me hicieron en dos manos y en el pecho. Me hicieron sacar una campera. La tomaron de... de ¿Cómo es? De sí, prueba, de... Así. Tomaron las pruebas para hacer laboratorio. Sí. ¿Pero de, de qué te acusaban? ¿Te dijeron en sí, algún momento? Sí, en, en, en, en un momento me dijeron... Me, me dijeron roba automotor e intento de homicidio. O homicidio, algo así primero. Porque después no se sabía Mira. Me tuvieron retadí y después me llevaron al hospital porque tenía la, la nariz con sangre y me limpiaron y después ahí me llevaron a altitud o al al Chocti. ¿Quién te defendió en esa situación? Eh, en... ¿quién te representó? Hubo algún abogado o algo? Sí, me, me, asignaron, me asignaron un defensor oficial, defensor de público, que es Pablo Pablo Domínguez que tiene desayunante también y me defendió él. El... ¿Bueno, conocías no? No. Claro, sea, lo conociste en esa circunstancia, esa circunstancia sí ¿Y te, te, te sentiste bien representado por él? Sí, hago? muy bien Representado ¿Hoy qué pensás de esa situación? Mm, pienso que Porque es justo a mí Digo, porque es una situación sumamente injusta, indignante Injuste, sí. Digo, y, y Más allá de que En algún sentido está cerrado Sí, se cerró digamos, la casa. Pero no hay nadie no, no que te repare a vos esa semana o que te... No, eso es lo que la bronca que tengo Todavía a ese me acuerdo y me agarra bronca lo, Te pregunto, aparte de, de esta situación De tener alguien que te, te represente como un abogado sí. ¿Tuviste la oportunidad de trabajarlo con alguien, qué sé yo Un psicólogo o algún profesional que te ayude a empezar a... A retomar tu vida como era No, todavía no Me habían asignado... Va, me habían ido a me llegó una, una carta del correo que tenía que ir un psicólogo de que me mandó del juzgado uh -huh. hace poco pero era para, para ver si estaba en condiciones de declarar porque se hice la agendarme la la denuncia lo agendarme claro. por lo que había pasado y tenía que y me fue me fui al psicólogo nada más para preguntar si estaba en condiciones, preguntar si me acordaba la hora, que en dónde estaba, que si se acuerda, si me acuerdo que me pegó todas esas cosas Claro. Me preguntaron eso y le dije que sí. ahí me dijeron si, si lo iba a hacer ahí, donde están todos los psicólogos, donde están los abogados. Yo le dije, me da igual. Lo dijo, no, no tiene que dar igual, tiene que tener que decidir dónde cuando vas a declarar. Y yo le dije, donde están poner los abogados, donde ahí te toman las declaraciones. Bien. Ahora estoy esperando que me llamen para ahí... para o sea, declarar. Para poner el limpio vos lo tuviste que denunciar porque se metieron en tu casa, sí. ¿no? Te pegaron a vos, le sí. a tu mamá, seguramente rompieron cosas. ¿Cómo, ¿Qué más podés contar de esa situación? De ese día que me llevaron detenido... Al otro día me dijeron que, que hicieron allanamiento en mi casa... Pero tenía... Me dijeron que también habían agendarme... En, mi, en, la, en la puerta de mi casa... Custodiando con él... O sea que vos te detienen un día y al otro día ya en tu casa... Allanan mi casa... <coughs> pero se metieron antes también en tu casa... Sí, o sea que el allanamiento antes. fue como dos veces... Uh -huh. Ilegal sería, ¿no? Sí, pero dijeron que estaban persiguiendo a una persona... Y, que, y de ahí, por eso llegaron a mi casa ¿Por eso te preguntaron eh, otra, con quién estabas? Persona, por una sí, me preguntaron por una persona Y por eso cuando entraron, preguntaron por otra persona Y como no encontraron, parece que no sé Y me dijeron, a vos vamos ya Sí, bueno, ahí claramente lo que estaban era buscando alguien para llevarse punto, sí. digamos o encontraban a alguien o... ¿no? Se llevaban a cualquiera a y cualquiera. Le, le tiraban el muerto Encima son un montón de edificios que hicieron Tatetí, vamos a agarrar este y sí, lo llevamos Los edificios de vos is, ¿cuántos pisos tienen, por ejemplo? Tres y son de, de, de, de frente en frente Son, son de dos, una estira larga Y de ahí tienen de tres O sea, son, son un cerca. montón de edificios sí, Un montón de edificios ¿No? Sí O sea, como que si vas a jugar al Tatetí puede salir cualquier cosa sí. Se ponen a ver yo a otro ¿Volviste a ver a los gendarmes? Eh, Alejatararon. Sí, a, a uno, hace poco. Pero no, no me acuerdo si él fue el que me pegó, pero es él me llevó detenido. ¿Pero te reconoció? Eh, en, en una me había, me había mirado, me había mirado en una yo estaba cerca de él y me miraba, me quedaba mirando, me quedaba mirando y yo lo miré. Y en una vez de dejé de, de, de mirar y lo miró un toque y me seguía mirando y después miro para otro lado. ¿Te dijo algo? No, no me hizo nada. O sea, te había reconocido, pero no sabía de dónde. No, sí. Pone así. ¿Y vos qué? Cuándo, ¿Cómo te sentiste cuando lo viste? Ahí, en la calle, ¿no? Con miedo de que me agarre de nuevo, y me lleve por, por cualquier cosa, nada más. Bueno, hoy hay una denuncia que vos estás haciendo, así que el que debe tener miedo también es el... El policía. Gendarme, gendarme, claro. Digo, eh, y que es lo justo, digo, porque si en realidad hicieron un procedimiento de forma incorrecta, es lo justo que vos hagas la denuncia y que puedas defenderte sí. y que de alguna manera también el Estado tenga la obligación de repararte la situación, digamos, ¿sí? Eh, a veces a uno no le alcanza, digamos, porque diga, bueno, el caso está cerrado. No, la verdad que no, por la situación que pasaste, por la situación en tu situación que pasó mi mamá, por la, ah. por la situación que pasé yo, mi familia. ¿Vos vivís con tu mamá nada más o hay alguien más que vive con ustedes? Mi mamá y mis dos hermanos. ¿Eres vosotros no estaban tus hermanos? No, mi hermana está en la uno estaba en la escuela y el otro con la otra con Aisha. Y la de la casa de, de la novia. Bien, buena novia. Sí. ¿Cambió algo de la configuración familiar o de la forma en la que ustedes viven el día a día a partir de esto? Tenemos más sí, cuidado y no salí tanto. Al cuando salí de está en San Martín no lo no salía mucho, me trataba de de no estar mucho en quedarme en mi casa, de no salir tanto. Con uh -huh. mi mamá la actitud de tu mamá en la forma de moverse de, de estar no sé vos particularmente contás dejaste de salir ¿y ella? claro porque es... de salir a comprar algo de sí. ir al supermercado no mi mamá siempre me decía que, ten que tenga cuidado que no, no, no salga de noche también ¿no? y ella también va del trabajo a mi casa así ¿hace cuánto pasó eso más o menos? hace ya tres meses Todavía estamos en, en situación, digamos, de que tengas que ir a declarar y todo, todo esto todavía está en vigencia, digamos, la parte de tu denuncia La parte de mi denuncia, eh, la otra vez había ido con mi mamá De la situación también de el psicólogo, porque había de otro lado Que ahí mi mamá fue a declarar y yo fui a otro lado del psicólogo Y ahí me había preguntado si te, yo tenía ahí o donde, fui, donde había ido hace ratito Que era el lugar donde fui a declarar a mi mamá Y yo le dije no, en el otro lugar Y todavía estoy esperando que me llamen para ir a declarar Eh, te pregunto algo que es Para defenderte tuviste a este Defensor digamos que te puso el estado de ausencia sí. Para hacer la denuncia ¿También está él o...? No, era otra eh... No me acuerdo cómo se llama ¿Pero es otra persona? Una mujer, sí Una Una mujer. Está bien. ¿Y esto tiene algún costo económico para vos ahora? No ¿La denuncia no hay que pagar la extra? No, nada No, no, nada. no Digo, hay que pagar nada En líneas cuando uno pone un abogado también quieren cobrar, entonces, si son de oficio, los paga sí. el Estado, pero si no, uno tiene que salir como a buscar plata, también sí. es un problema. Digamos. No, no, por eso no tengo que cobrar ¿Qué le dirías a alguien que esté pasando por una situación parecida, similar, a alguien que le haya pasado... ¿Qué le barrio? aconsejas? De que no se junte con gente que, que no se tiene que juntar, que se cuide. Pero una pregunta, ¿vos te juntás con gente que no te tenés que juntar? No. ¿Y entonces de eso no te...? No te asegura nada Pero capaz que no, no, Un el, gendarme no te ve con esa persona Y te sigue Y ya te sí. hacen la cruz Porque está con esa persona Te agarran Y le pasa la misma situación Sí, sí. Puede pasar Bien Después sacamos un corte Y después lo hablamos Más tranquilos sí. ¿Sí? ¿Tenemos algo de música para pasar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tenemos? Anúnciame un tema Por favor Eh callejeros una nueva noche fría Recuerden que nos pueden, como siempre, buscar allí en la web www.programarec.com.ar www.programarec.com.ar También nos pueden escribir vía correo electrónico hora libre, todo junto, arroba programarec.com.ar Y nos pueden buscar en Facebook, allí van a encontrar alguna que otra fotografía y seguramente parte de los fragmentos de este programa escribiendo Programarec todo junto. Eh, siempre que quieran bajarse El programa Lo pueden hacer Recuerden que es libre Que es gratuito Hay que hacer un usuario Allí en Farco El Foro Argentino De Radios Comunitarias eh, Es la página www.farco.org.ar ¿sí? Y en ese mismo lugar Ustedes arman un usuario Le ponen el nombre Buscan producciones Dentro de producciones Hora Libre Y allí pueden bajar Los últimos 3 años De programación Los pueden usar Los pueden subir En otras páginas Los pueden compartir Los pueden sumar A su radio emisora Si es que son organizadores sí o productores de alguna radio nosotros queremos mandarle un saludo a la gente que forma parte de nuestras radios así que les decimos a todos ellos un fuerte abrazo ¿quiénes son? FM La Nueva Formosa Capital FM Raíces La Plata Buenos Aires FM La Posta Moreno Buenos Aires Radio Comunidad Villa Urbano Ciudad de Buenos Aires Radio La Milagrosa Ciudad Oculta Ciudad de Buenos Aires Radio Luna Azul Humahuaca Jujuy Radio Aguilar Comunidad El Aguilar Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallego Santa Cruz, FM fm La Chicharra 88.7, Goya Corrientes, FM Roca 88.9, Raco Tucumán, FM El Zorzal 88.9, Zapala Neuquén, Radio Cultural de Santa Fe radio cultura radioculturasantafed.wordpress.com Y a todos los que forman la red Farco, formación de, de redes comunitarios, muchísimas gracias por ser parte. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo. Chicos, estábamos por ahí en una entrevista que para mí me parece como fundamental seguir indagando y algunos se quedaron con algunas preguntas ahí para hacer. Eh, ahora, viviste una semana ahí adentro. Sí, y los compañeros querían hacerte buena pregunta con respecto a cómo se vivió ese tiempo te pido que guarda con el micrófono más quieto ¿Cómo te trataron adentro? En el chat Chasti eh, es un lugar que estaba con personas demasiado buenas Que ahí nadie te hace nada, si, si querés te dan una celda separada Yo cuando entré ya era de noche y ya me, me dieron toalla, todo para bañarme Y me dieron comida Y ahí me mandaron una, una celda para mí solo Que era al principio del pasillo O sea, te trataron bien Sí, entre todos, sí ¿Y cómo te sentiste cuando ya saliste de ahí? En el lugar Contento, demasiado feliz De que, no estar preso Por algo que yo no hice Contame cómo fue esa primera noche Y cómo fue la primera mañana en ese lugar ¿Qué hiciste? Qué hicieron cómo, ¿Cómo la pasaste? Qué nah, en la primera noche No, no podía dormir de, de, de qué iba a nacer conmigo, de que está triste, de, deprimido por porque a mi primo le había pasado lo mismo, que estaba cumpliendo algo por lo que él no hizo ya va 7 años, le faltan 7 más yo tenía miedo que me pase lo mismo que a él ¿Le dieron 14? Sí, o sea que fue a juicio y perdió Sí, eh, tenía eh, el primer año que eran 18, después le bajaron 16 y quedó en 14 o sea que lo que tenía ahí era como un miedo a... a miedo que le pase que me pase lo mismo que le pasa Por estar ahí, por algo que no hice O sea, que vos pagues en la cárcel Algo que vos no hiciste Que no hice Te una consulta Primera noche no podías dormir mm. ¿Cómo es la rutina del otro día? El ¿Qué hacen? Nos levantamos para eh, desayunar, merendar Nos sacaron a todos Y ahí nos pusieron una mesa Y ahí todos nos desayunábamos, merendábamos ¿Todos en la misma mesa? Sí ¿Son muchos? Eh, no, eran pocos Eran 7, eh, 8 Entre todos Así Que ahí llegaban ¿Eran todos de, de diferente edad? ¿De qué edad más o menos? No, eh, son Los hinchados estaban todos los menores de edad De 18 diecio, para abajo Ajá ¿Y te, vos tenés idea, por ejemplo, en ese primer encuentro? ...por qué están ellos... ...o alguien habla de la causa... nadie habla de cuáles son sus causas... ...o por qué están ahí... ¿Tuviste contacto... de ...palabra a palabra con... ...los otros que estaban ahí... ...con vos? Sí... ...me preguntaban de dónde era... ...ah, casi... ...no, casi ninguno... ...pues... Por, ...porque caí... ...yo decía que no sé... ...porque todavía no, no sabía mucho... de el tema... ...y al otro día me estaban... ...me dijeron... ...de lo que me estaban culpando... ...y al día anterior... ...el día anterior cuando me llevaban detenido... ...me querían hacer firmar algo... ...que me querían hacer culpa de algo... ...me dijo, ¿vas a firmar o no? Yo le dije que no, por porque sé que no tengo que firmar... ...claro... ...bien, digamos... Sí. ...por lo menos estabas alerta de que, de que no, te no tenía que firmar nada... Sí. ...no estaba tu mamá cuando te querían hacer firmar... ...estabas vos solo... ...estaba yo solo, estaba en Roca... ...y de ahí, <coughs> ahí me llaman a Lichosti, estaba afuera... ...cuando llegué afuera, estaba mi mamá, mi tía... ...mi amigo Agustín... Eh, ...mi hermano... ...mi cuñada... Mi, la, la hermana de mi cuñada el, Mi vecino y mi otro vecino Que viven cerca también Toma una consulta, en esa semana Que estuviste ahí en el Echausti ¿Pudiste recibir visitas? ¿Estabas incomunicado? ¿Cuál era la situación? En el sí, Echausti, eh, ahí tuve que aclarar algo y después me hicieron Declarar lo que tenía y, y le pregunté por mi mamá si la podía Si la podía ver Y mi mamá estaba en todo momento y me dijo así Si no la puedo ver, si sí y ahí la, la pude a ver y estuvimos hablando de todo, estaba llorando ¿Durante toda la semana la pudiste ver o, o eran días? No, en el Chastis un día, y la pude ver un día a, a, la, a la mañana al día siguiente y a la noche que me llevaron pregunté si la podía ver, me dijeron que no que ya le dijeron que se vaya y no podía estar y ahí me puse triste porque no la podía ver Y después del Lichauti te llevaron a otro lugar, ¿no? Al San Martín. ¿Y? Con otro más. Y ahí entramos en, en ingreso. Subimos y dijeron, usted está en chatán en, en Cana, dijo. Y nos predicó todo como era la cosa y nos llevaron al pabellón 5. Es un pasillo. Y nos fueron nos llevaron hasta la, hasta el último pasillo. También que quedó ahí. Y después no dieron comida y todas esas cosas. Y me dijeron que había visita los domingos y martes no, domingo y miércoles. Y ahí en el pabellón entraste y qué tengo tras. Apenas eh primero tenía que ir al, a un hospital que va a un hospital, es una la salita poner que está ahí adentro, que son de piso, que quedan en primero, después arriba quedan las celdas. Y arriba, primero yo subí primero y después lo subió el otro, pero primero yo subí, me llevaron a la celda y ya estaba pasando por el pasillo me preguntaron dónde es eh, dónde está dónde está mi me, me dice uno de salarte eh, de salarte, ¿por qué voy dónde eso? Yo también soy eso la Yo soy de los piletona, ah, sí, voy. Eh, yo soy de la bloque, le digo. Ah, exacto, ah, sí, sí, ahí me chora adentro. O sea, menos mal que había alguien conocido, por lo menos del barrio, va. Sí. No conocido, por lo menos del mismo barrio. Sí. Ahí te sentiste por lo menos un poquito Un poco mejor. Ahí el, el trato es distinto. Eh, no, eh sí, porque ya es Cárcel, o sea, es un in, in, instituto. ¿No te trataron igual que...? Sí, me trataron todo bien, pero... Nada. Sí, trataron, estaban comida, de todo. Estaban... Y el lugar para dormir, en el Hechasti, me dijiste que eran, este, estabas en un lugar solo. Sí. ¿Acá compartías con alguien? Sí, con el mismo que me llevaron del Hechasti al San Martín. Ajá. Con ese también tuve buena onda. O ¿y tenés idea de cómo cómo le fue a él? No. Sí, a él era... Sí, a él, a él también le fue bien. No le pasó nada todo el mismo tiempo que vos? Eh, no Él, creo que está ahí ya. No sé si salió o sigue Está ahí a... ¿Vos No ¿Cómo fue la situación en la que te enteraste Que había posibilidades de que te saquen de adentro? Perdón, ¿qué? No escuché ¿Cómo, cómo fue o cómo, o cómo te enteraste que podía llegar a salir? No, yo no sabía todavía que podía llegar a salir. ¿No yo te comunicabas en nada? No, mi mamá siempre se movía para todo lado, y porque si no, no le avisaban nada, y mi mamá se tenía que mover para todos lado, preguntando de todo, porque a mí no me avisaba nada estando allá adentro. Uh -huh. ¿Y, ¿Y un día afuera y dijeron, afuera? No, un día, eh, el día que me llevaron a, al, al San Martín, a la, al otro día, a la, a la mañana, tuve que ir al, al ¿cómo es? Rueda... No, no, la rueda no A declarar ah. A declarar todo lo que pasó Cómo fue mi día Cómo que tú haciendo todo el día Le conté todo ¿Después de la declaración te fuiste? No, ah. no eh, de Ahí me llevaron de nuevo al San Martín Y estuvimos ahí Pasó unos par de días Unos par de días Unos par de días Y después llegó la visita El domingo la visita De ahí me llegaron Ahí recién sabía que era Que al otro día, el lunes eh, Tenía la rueda de reconocimiento Mi, mi mamá ya sabía todo ¿Te enteraste por tu mamá, nunca por alguien de adentro? No, por nadie adentro, no por, por, por mi mamá y mi mamá. hermano Que me lle me fueron a la visita el, un día domingo ¿Y ese domingo te dijeron el rueda de reconocimiento, si sale bien, afuera, algo no, así? No, me dijeron tenía rueda de reconocimiento y no me dijeron si salía o no Y era en el momento Y después fui la rueda de reconocimiento y no me reconocieron Y estuve un rato y después me metieron de nuevo a la celda De, de ahí del... no me acuerdo cómo se llama ¿Jugado? Del jugado Estuve en tiempo ahí, pasó media hora y yo estaba con bronca porque quería salir, quería salir, quería salir, quería salir, quería salir y a la media hora me llamaron de nuevo, me dijeron mi nombre, salí y estaba mi mamá ahí al frente mío y la abracé, la abracé y nos fuimos a llorar, y ahí me dijeron la libertad, me hicieron le firmar una par de cosas y ahí salimos y estaba mi mamá, estaba mi tía, y mi hermano y mi prima. De ahí, fui a, de ahí de ahí fue a mi casa. Y todo tan esperándome yo. Bajo a mi casa, todos mis amigos. ¿Qué están disfrutando? Yo a tu barrio? alivio. Alivio y tan feliz. De... No sentías miedo por por sí, nada o bien, miedo de, a los días inicio, sentía miedo por Porque vuelvo por, por, ya veía la luz, ya me me dio que quedo tramado. Y siempre, siempre que escuchaba un ruido de abajo, siempre me sabía siempre pensaba que iban a entrar a mi casa. Que me iba a llevar de nuevo. Que iba a volver a pasar esa sí, situación. Cosa, sí, siempre que, que escuchaba ya un ruido de abajo, ya empezaba en eso. ¿Y ahora? Y ahora, sí, de vez en cuando, pero no, no tengo tanto miedo como al principio. Todo lo que me ¿cuándo volviste a la escuela? Al día siguiente que me sacaron un no sé, sí. salió un lunes y al otro día, el martes, ya fui a la escuela. Y ahí todo, estaban todavía. ¿Cómo fue esa situación de volver a, a, a la vida escolar, volver con los compañeros? Fue normal, pero no tenía no sabía si iba a seguir igual que antes porque la escuela como encerrada y, y yo pensaba en el cierre, ya agarraba cosas. Ah, mira, nunca, nunca se me hubiera ocurrido. Sí, porque <risa> la escuela nuestra es bastante fea, ¿viste? Tiene como... sí, pinta... sí la conozco, que va para arriba. Exacto. <risa> que las ventanas tienen rejas, todo... Sí. Todo lo que sea ventana Tiene rejas Y eso ya o sea, Que te da la sensación De cárcel sí. o oh, Pero acá Podés ir una plaza ¿eh? Tiene la sensación de, de cárcel Así que A ver eh, Me parece que Hay varias cosas Que uno puede empezar A concluir de esto Una es Saber que Familiarmente Necesita uno De estar acompañado De esto que vos decías ¿no? Saber que a uno Lo están esperando Que lo están aguantando aunque bueno también lo, lo ayuda como seguir para adelante. Está Digo, bien. puede ser que en algún momento te los pongan enfrente y digas, "Reconozco ah, quiénes son los que te pegaron." Sí, me imaginé, pero no no no bueno, no puedo reconocer ninguno porque todo el tiempo me tenía mirando para abajo, mirando para abajo y si miraba y si miraba para arriba ya me pegaban de nuevo, sigan pegando y y era mejor mirar para abajo que estar mirando que para y que me peguen. Todas las garantías afuera, digamos. <risa> Eh, ¿Y tu mamá cómo está ahora? ¿Cómo la ves vos? Ahora de, de, tranquila, pero preocupado cuando salgo a ese. cuando salís? Sí. ¿A dónde salís? A la, a, la, a la calle, con mis amigos. Siempre me, me dicen. ¿Tu mamá prefiere siempre... que te quedes adentro antes de que pase otra vez? No, sí, me quede que me quede adentro y afuera porque... Eh, también que salga, que tampoco me quede en mi casa, que salga... Y que me que a ese en mi casa depende depende depende de que pase. Vos estás eran soldado me dijiste, ¿no? Soldado. El barrio cómo está ahora? ¿Está tranquilo pasan cosas? Está la está ahí todo el tiempo en la fontanería, no está Sí, más? la generalmente está siempre el, el quilombo siempre va en todo lado. Si no es en un lugar, si no otro y sí, siempre va a estar. A veces está tranquilo, a veces no. Depende. Ahora mucho gendarme no hay mucho. Eh. pregunto por eso porque hay un lugar donde desaparecieron hace sí, unos dos meses. El, el lugar no está eh poco la gendarmería y ya se fue y ahora está la, la prefectura, cambiaron todo. En vez de ahora está en, está prefectura en el lugar. ¿Y cambió algo? ¿O es igual? O sigue siendo no, lo, lo mismo. Creo que son más <risa> <risa> más en <¿El> castellano. <risa> mm. Más rígido con él. Más rígido. Con él. <risa> Más llevado, sí. me dijo una, una, una vez, un alumno. ¿Pero por qué? Eh... Porque eh, un día lo pararon a, a otros que me contaron que decía que, que esto ya no es la gendarmería, así que no que, que no hace como antes, que ya hacían trato con la gendarmería y ya se iba. Y ah, esto esto cambió, esto es prefectura, hijo. Bien. Nada, bueno, eso pinta también, digamos, el modo en el que están viviendo la sí. situación barrial, ¿no? Eh, está como complejo sobrevivirlo. ¿Teníamos más cosas grabadas, chicos? Como para empezar a ver... Porque esto no está no es un relato, digamos, aislado, sino que tiene que ver con un trabajo en el marco de lo que es la violencia institucional, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro trabajo que tenemos para escuchar? ¿Tenemos idea no? no. Lo escuchamos y lo, lo comentamos y ahí entonces podemos empezar a ver... Sí, vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Muy bien. Muy bien. El saludo, eh, nombre, eh, David Barrio, por favor. Sí, eh, yo soy Franco, eh, tengo 16 años y soy de Pompeya. De Pompeya. ¿Alguna vez sufriste violencia institucional? Sí, el otro día. El otro día. Muy bueno. bien. Eh, ¿Hace cuánto? Hace dos días, tres días. Sí. Eh, ¿Ayer? ayer, ayer. ¿A qué ayer. hora más o menos? No, no, no. A las 11 de la mañana más o menos. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Eh, ¿Algún familiar, amigo, vecino sí, le pasó? No, no. no que yo que sepa. Va, va, va. ¿Dónde pasó este incidente? Sí. Del otro lado del puente de Alcina. ¿En provincia? Sí. En Valentina, Alcina. ¿Qué fuerza, ¿Qué fuerza fue por... la que intervino? No sé, eran civiles. Eran ah, civiles. civiles, pero no está bien claro eh, qué, qué fuerza que eran, policial fue. Sí. Supongo que si es provincia fue fuerza, fue de policía local. Eh, ¿Cómo pasó? Eh, estábamos cruzando el puente, éramos tres y salieron de la nada y nos pidieron el documento. No teníamos y nos dijeron que edad teníamos. ¿Ninguno de tus fue. amigos tenía documento? Ninguno. Ninguno. Eh, respondimos la edad, y bueno, dijeron ¿Y todo, chao, se pueden ir. Nada más. No fuimos. Solo los nada. pararon el documento, Nada más. Nada más. Nada más. ¿Qué... ¿Qué sentiste en ese momento? Nada, nada normal, normal. ¿Normal? ¿Normal? ¿No, no, ¿No te pasiste nervioso? No Bueno Un saludo para el uano. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad Conectándonos con todo el país Hora libre en Farco satelital Estábamos hablando nosotros el aire Sí eh... Nada, nos queda nada de tiempo, ya me acaban de decir que no, no nos queda más tiempo, pero sí me parece importante esto primero, enmarcar que el programa trataba sobre la violencia institucional, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, a partir de estos relatos, de esta situación personal que vive uno de los compañeros, de cómo ustedes la ven, ¿qué les gustaría que le quede en la memoria, en la cabeza, a los oyentes que tuvimos en cada una de esas radios donde repiten el programa? ¿Qué? Eh, que no siempre la violencia institucional Le pasa a los adultos Sino que también nos pasa a nosotros A los menores de edad Que tenemos 13, 14, 15 Que no podemos andar tranquilo en la calle Que ya te paran Y, y ya empieza toda esta situación que pasó y Está siempre la, el riesgo De que pase esto A nosotros y no siempre a los adultos Bien ¿Qué otra cosa más le gustaría que piensen Recuerden o que tengan en cuenta Los que están escuchando el programa? a mí lo que me parece importante es que o sea, el primer ejercicio es contar lo que pasa ¿no? no quedarse callado por lo menos hablar con un amigo, con un vecino con lo que sea y, y que no nos acostumbremos a esto porque o sea la realidad es que lo, los policías se la pasan agarrando pibes a veces que están haciendo boludeando en la calle lo que sea pero a los transa o a los chorros en serio no los agarran eh, o sea, eso es lo que vive pasando ayer por ejemplo me pasó también en una escuela de la boca que vinieron 25 policías para llevarse de detenido a un pibe que estaba cuando un porro ¿no? un alumno de la escuela cuando tenemos 15 tranza eh, dando vuelta a tres cuadras de la escuela ¿no? y con ello no hay problema entonces también hay que reforzar un poco eso no y que también sigan o sea que, que sigan luchando porque ponerle él pudo salir pero hay otras personas otros choque no, que no pueden y que sigan eso que, que bueno cuesta pero Yo creo que la otra cuestión es, aparte de hablarlo y poder de alguna manera debatirlo, hay que hacer la denuncia y sostenerla en el tiempo. O sea, hay que intentar que la gente que desde la representación del Estado ejerce violencia, sí, se la castiga. Es la única forma. Porque yo sé que es trabajoso, que lleva tiempo y demás, pero hay una situación en la que uno lo que tiene que hacer es valer sus derechos. Eh, me parece que lo que hay que hacer es eso. Y ser solidarios. Cuando uno es testigo, cuando uno acompaña y cuando uno ve que al otro le está pasando algo, estar ahí. ¿sí? Sumarse, representa acompañar. A veces no hace falta más que estar y decirle, che, si necesitas algo yo estoy acá. Si no, estar en silencio alcanza, pero claro. nada, estar. ¿no? También que si sí, es testigo de, del hecho también, que se brinde el apoyo al otro y no quedarse callado. Totalmente. ¿Vos qué le querrías decir a los que están escuchando? Por más que tengan cuidado, tan te van igual. Así que, no sé qué decir. Si, si sos bueno o malo, igual tan van a agarrar. Igual es bueno, me ¿no? Bueno, ¿eh? sí. No les importa que sí. seas bueno, o sea, bueno, bueno yo y te agarran a mí. O sea, yo sé que es injusto, pero todos modos convienes en bueno. Sí. También por vos. Sí. Sí. Mm -hmm. Chicos, nosotros tenemos que cortar acá el programa, ¿sí? Eh, como siempre me parece que están bueno se tratan temas que a veces nos ponen como en riesgo, nos ponen como en sensaciones como encontradas por el dolor, por la bronca, por la desazón digamos, sí, pero nada me acuerdo cuando en el 2006 ya hace 10 años atrás, eh, Mariano Molina me decía cómo le ponemos de nombre al programa y llegamos a la conclusión que iba a ser hora libre él me decía, bueno, pero viste que también hora libre es como la hora libre en la que nadie hace nada en la escuela, y yo le digo, no es la hora donde uno se hace responsable cuando los pibes están en hora libre, por lo general es cuando ellos deciden qué hacer, qué no hacer. Esto es lo que pretendemos. Este programa hace eso. Nos pone en el espacio de la libertad donde podemos hablar de lo que queremos, contar lo que tenemos que contar, lo que nos parece necesario. Así que gracias por sumarse un poco a ese espacio de libertad. ¿Sí? Chicos, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene cuando lo vamos a decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Oh uh -huh.